Te tuesta el sol No te alucines viejo Eso no es sensación Lo tuyo es espejismo Mera obsesión Bueno, pues buenas tardes a toda la bandera, acá estamos transmitiendo desde el barrio chino de Guanatos. Hoy es miércoles 9 de marzo y hoy está con nosotros Héctor Caro, seguramente algunos de los que estén del otro lado se acuerden de él, porque tenía un rato que no lo veíamos por acá. Y bueno, pues Héctor trae un espectáculo ahí interesante, y nos va a platicar un poco sobre sobre este trabajo que está realizando que parece lo has llevado ya a algunas otras partes del mundo, no del mundo del vecindario sudamericano, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de la radio cartón cartón cartón tontón a la chic un bon bombón. Este, pues sí, como tú lo dices, eh, en esta ocasión estoy acá en Guadalajara. Hace ya muchos veranos que me fui a radicar a otras partes, otras latitudes de Sudamérica, incluso de las Europas. Lo que es el hambre, como dijo mi abuela, hay que correr atrás de la chuleta y como tengo tripla, tripa doble, pues tengo que correr atrás de doble hamburguesa. En fin, camellarle y hacer difusión tanto de nuestra literatura, nuestro teatro, nuestra cultura, ¿no? Compartirla. Y en esta ocasión estoy acá con uno de mis espectáculos de repertorio, haciendo una temporada todos los jueves a las 8 y media en el Teatro María Teresa, que está aquí en unas cuantas calles en el pleno centro de Guadalajara. Teatro que fue recuperado hace dos años, que fue echado a andar justo en plena pandemia, pero que ahorita está este, dando la batalla, Posicionándose sobre todo en el vecindario, apostándole a hacer un teatro este en su comunidad, en su barrio. Y bueno, que, que apele e invita a toda la gente de Guadalajara, Zapopanera, Circunvecina, Rancherías Intergalácticas. Pues a que vaya a dar testimonio y apoyar a sus artistas, ¿no? Eh, entonces usted acá con La Lengua Erecta, que es una, un juguete escénico, una especie de recital esotérico carnavalístico. Que mm, transita por el stand-up, la improvisación, la poesía, canciones, colombianas cuentos y mucha improvisación y juego con el espectador a partir de un viaje, un breve viaje por alguna muestra de la literatura mexicana contemporánea donde aparecen autores como Oscar de la Borbolla, autor, entre muchos, de célebre libro Las Vocales Malditas. Eh, después aparece en el espectáculo eh, un cuento fabuloso que es Amor contra la Natura, de Marco Tulio Aguilera Garr Garramuño, que aunque no es mexicano de nacimiento, pero tiene más de 35, 40 años radicando acá en México, ¿no? Él es de origen colombiano. Con este cuento maravilloso que es la historia de cómo nacieron los rinocerópteros, es decir, el producto entre los amoríos de un rinoceronte y un helicóptero. Okay. Eh, después en el espectáculo aparece, pues porque como Hay que darle cierto nivel académico, como ya lo dijimos, esotérico carnavalístico, para que la banda no se vaya sino más en, en fila y que diga, ay, pues qué chido que escuché a la Chilanga Banda del Jaime Sopes, eh, cantada por los Tacubos, pues les vamos a hacer la traducción porque es es lindo en estaban en otras partes y la gente se sabe de cabo a rabo la canción solo que no tienen ni la más remota idea de <risa> que chinos están <risa> cantando, ¿no? Entonces para tumbarles de este lo ampliarles la capacidad auditiva y decir iba a decir para quitarle lo burro, pero no es cierto, tampoco hacemos milagros en el espectáculo. Lo que sí que para divertirlos pues les compartimos lo que sería la traducción de la chilanga banda, del caló, la jerga, el slang de, de la banda de la megalópolis, es decir, del chilaquil de aquel bar, de aquel otro barrio chino que está allá en la calle de Dolores, cerca del Palacio de, de en Bellas Artes. Eh, pues les hacemos la traducción en español, ibérico, estándar, para que todo el mundo nos diga, ay carajo, esa palabra no la entendí, pero ahorita voy directamente al tumbaburros <risas> y me ilustro. Y cierra el espectáculo un cuento maravilloso del jefe eh, del maestrazo Enrique cerna que es el alimento del artista. Una historia de amor de los bajos fondos, un amor de cabaret truculento que llegó a la cúspide de los mejores cabaret, hasta que el tiempo les pasó la factura, echaron lonja, estrías y toda esa cosa, y entonces pues se vino el aplatanamiento en el éxito cabaretero y se ven reducidos a trabajar en ciertos cuchitriles. Ya te conté de alguna manera lo que es la estructura El esbozo de lo que es la lengua erecta Este recital, que no es otra cosa que el apelar A, a la invitación a reunirnos Como lo hacían las antiguas antiguas tribus Alrededor del fuego y en medio de mujeres y hombres La palabra, metida en cuerpo Órale. Es como una parte Que nosotros vemos como un monólogo Sí, exacto, pero, un... pero hay una intervención también del público también Sí, a huefo, para que no se queden nada más así este en la actitud de pasiva de ser ser simple observadores o o o o escucha, sino ser copartícipes del hecho. Eh mi espectáculo yo lo defino como un acto de seducción auditiva que intenta movilizar al espectador de la modorra de solamente atisbar como un bollerista, como un chismoso y ser partícipe del hecho, ¿no? Participando, imaginando los escenarios, los personajes que, que aparecen. Es un viaje, como te digo, es un tour por la literatura mexicana, pero el chiste de esto es que está colocada en el cuerpo de un actor, en este caso de tu servidor. Eh, eh, yo lo defino como un espectáculo unipersonal, un solo chango en escena, uh -huh. este durante una hora 15, una hora 20 minutos ejecutando diferentes roles, diferentes personajes, trayéndolos, evocándolos y poniéndoles el cuerpo para que el espectador los pueda ver en tercera dimensión y pueda interactuar y relacionarse con ellos, que no esté nada más de manera pasiva viendo nada más así en la impunidad de la oscuridad, de la masificación de Yo no fui, fue ese güey, no, ya te dije. <risa> no, a ver, a ver el burro aquel Sí, a ese güey le dicen el burro y no <risa> probablemente porque sea muy inteligente, sino porque tiene no, tres patos. Pero... Con las orejotas. Exactamente. A ver, conejo, salta para acá. Entonces, esa es la dinámica del espectáculo de La Lengua Erecta, ¿no? Es un es un monólogo, es un unipersonal, es un mezcla al stand-up y, como te digo, mezcla la declamación, la recitación, el teatro, obviamente, ¿no? Y el, eh, el, el sobre todo la posibilidad del juego eh, con el interlocutor, que, el, que es el espectador, que está ahí. Dando testimonio sí, y hay, hay, hay como participa. digo una, una visión o intención de lenguaje en el sentido de la lengua erecta no claro porque digo o sea ha, se han escuchado o se ha visto por ahí otro tipo de espectáculos como el, los monólogos de de y que tuviera que ver un poco también con esta cuestión sexual, digo, sí. porque erótico sí es, ¿verdad? Claro, ciertamente, todo todo acto humano es un acto erótico, ¿no? <risa> este ¿qué, ¿Qué acto más erótico puede haber que el nacimiento de un bebé? Y a la vez nos conecta también con una cuestión tan tan sacra profana profunda como es el acto de la muerte el ritual de la muerte una madre pariendo dando luz está en el, en el filo de la navaja entre las dos posibilidades ¿Sí? está dando vida y también hay algo de ella que se está desprendiendo de igual manera así también en el teatro mismo en la poesía en los en todo en todo acto humano y en este caso en el espectáculo de la lengua erecta, la lengua erecta no es for no es fortuito el nombre que aglutina esto eh, porque también apela al, al castellano eje, uno de los ejes centrales es reconocernos en el como eh, hispano parlantes como usuarios del castellano sobre todo desde las américas con las particularidades que hizo eh, el proceso de, de, de dominación colonial de, de, de dominación imperialista en este caso el imperio español eh, sepultando y apabullando las otras las otras culturas que ya existían aquí las culturas primigenias nuestras y que tienen mostrar una gran resiliencia una gran capacidad y entonces que les pasó un poco lo que le pasa justamente a los griegos cuando son cuando son sometidos por el imperio eh, romano no es decir los romanos llegan dominan pero los griegos filtran su cultura y los otros bien de manera bien ingenua y dicen Ay, pues este güey este a este dios no le vamos a decir así sino le vamos a decir asado con acá pasó un poco no embalde todos los referentes iconográficos que tenemos con la tona sin la virgen de guadalupe y un larguísimo etcétera sí digo en ese sentido la importancia del lenguaje ¿no? de, de esto que de repente entendemos como algo que domina pero que también libera ¿no? o sea, es, Exactamente, es, el, es una herramienta Es, una herramienta, es, es una, herramienta y, y, una herramienta que tiene, es como una espada de doble filo O nos puede oprimir pero también nos puede liberar Y en el caso particular del castellano y de la intencionalidad de, del espectáculo Lengua Erecta Es reconocernos como hermanos de una isla compartida que es el castellano con la diversidad, que ahí este espectáculo nació cuando yo estaba radicando en Venezuela, y las particularidades de cómo se habla el español de Venezuela, sí, sí. eso es otra cosa, chico, eh. o sea, es caribeño y a la vez no lo es, porque tiene tantas singularidades las diferentes regiones de, de, de un país que nos resulta así lejano y distante como Venezuela, y sin embargo nos es bien próximo y nos reconocemos, tú de pronto escuchas un caraqueño, alguien de la de la costa y tú dices, este güey habla como veracruzano." No, o habla como si fuera de Guerrero, así pues, "Quieres que te mueva la pajita, pues." Mira, brody, súbete al, al paracaute que ahorita te vamos a mover aquí la pancita y me subo a la lancha y si se acaba la gasolina no importa, ahorita le damos aquí una leteada dura. Entonces, es, es esta patria es lo que hace que la imagen que a mí me saltó cuando estaba buscando el, el, el cómo nombrar, cómo mencionar este espectáculo Y es que la lengua erecta apela también a que el castellano es una lengua viva A diferencia de, otro, de otros idiomas, de otras lenguas Que ya de alguna manera están anquilosadas y que tiene una enorme vitalidad Y que además un poco al, al estilo, digamos, de los brasileiros Estamos sumergidos en una cultura antropofágica que es capaz de inglutir, de devorar sí, sí. Y re resignificar y devolver Al uso coloquial de todos nosotros no Y en las diferentes latitudes Y manifestaciones, en Ecuador donde Radico de, desde hace casi 6 años Pues el español de ahí también tiene unas Particularidades y de pronto yo me siento como si estuviera En México, en alguna región de México Porque tiene una gran presencia la, la, Las lenguas indígenas primigenias que cohabitan sí. ahí, entonces de pronto Llegas y te dicen, mira este es mi ñaño Y entonces, ñaño, no será que es ñoño y entonces, Oye brother, ¿y qué quieres? decir ñaño, ñaño es brother, ñaño es hermano, y ese guagua, guagua que si yo me imaginaba un perrito, no, guagua es niño, para nosotros chilpayate, mocoso, ¿No? este y así consecutivamente una serie de vasos comunicantes que nos dan parámetros de y singularidades. Entonces, la lengua erecta por un lado es esto, una lengua viva en erección expandida, no por dárselas a desear, pero todavía después de tantos años la lengua por lo menos sigue dura y sigue vital. Y por el otro lado es una, digamos, es un guiño una novela que hace muchísimos años leí, de la cual yo recordaba, fue de alguna manera la primer novela homoerótica que yo leí en mi vida como lector, que era Lenguas en Erección, de José Joaquín Blanco. Y que recuerdo, cuando me vino, recordé que que fue una, una novela que me me, me conmovió, porque a, a mí me hizo dejar de lado la cuestión o los prejuicios sobre el rollo homo, homosexual, o homoerótico, y me conmovió humanamente muchísimo. Hablando, entonces yo digo Que chido encontrar una cosa Que el proceso Del machismo, del patriarcado De todo lo que queramos ver Nos ha, nos ha privado de poder acercarnos Para entenderlo humanamente y disfrutarlo como literatura Órale este, Héctor vamos a echar una rolita Para descansar es, este rollo Y si sí, ya te digo para No irme sin decirlo Esta parte que te hace a ti Ser un continente ¿Qué? Quizá, tus ojos son de lluvia y brisa Quizás tu cuerpo es azul y brilla Quizás la luz de un coche te espanta y grita rabia del amor tus ojos están tocando están tocando el sol quizás quizás vamos pues ya estamos de regreso aquí en esta segunda vuelta del volantín del barrio chino, esperemos pues este estén parando la oreja ¿no? y escuchen bien lo que comenta el buen Caro, porque hay que ir, hay que ir a, al teatro este a, a, a verlo, a escucharlo, a ser parte de, de, de este espectáculo ¿no? eh, y que también digo me estaba comentando, pero primero quiero este, decirte, sobre esto de, de, el, de la cuestión del lenguaje no de esto que nos une y que y que también a la vez pare, a la vez pareciera que nos separa o nos dispersa de los otros grupos este otros países otros lenguajes o, que de alguna manera tenemos como formación o como centro o es esencial el, el español o el castellano como uh -huh. mencionabas y que a ti te ha tocado, o sea, ser parte de, de, de esta combinación o, com, o convivencia de lenguajes uh -huh. y que son parte de, de lo que vas a llevar a escena, pues, ¿no? Claro, inevitablemente, quieras que no, eso enriquece la visión de tu de tu manejo lingüístico y de tu ejercicio de comunicación... ...para con los tuyos, en tu círculo inmediato, en tu barrio... ...con la gente con la que convives... ...y al final de cuentas pues, con tus conciudadanos, con tus paisanos... Y, ...y eso te ayuda a reforzar y a enriquecer el sentido de pertenencia... ...de construcción de identidad, de valorar... ...cuando yo tuve la posibilidad de llegar por ejemplo a Brasil ya hace alrededor de 17 años a radicar allá eh, y yo llegué sin saber hablar portugués, sin entender nada. Y la primera una de las primeras imágenes a los dos, tres días de que estaba en la ciudad de Belo Horizonte, es que salgo a la calle y veo un güey en la calle con una playera que tenía la foto de Don Ramón y abajo que decía "Seu madruga" Seu Madruga, pues qué querrá decir, después me enteré Seu Madruga es como le conocen A, a Don Ramón, el del Chavo del Ocho ¿no? el, O sea, el señor Madruga Porque siempre él que madrugaba cuando llegaba El señor Barriga a cobrar la renta Y salía por la ventana, ¿me entiendes? Ahí me explicaron, entonces ahí tuvo sentido para mí eso no Y como eso, muchas otras cosas Que más me permitieron reconocer por ejemplo la sonoridad de nuestro castellano del castellano de me que hablamos en méxico comparado con gente que tiene otra sonoridad chilenos argentinos uruguayos en fin gente con la que coincidía ya y que inevitablemente cuando nos reuníamos pues hablábamos en español y cada uno con su, sí. con su acento su particularidad sus usos y costumbres de lo que llamaríamos el idiolecto no entonces es muy es muy chido esto reconocernos como como habitantes de una isla que nos construye en este caso que es el castellano Que nos construye una entidad, nos da una fraternidad Una solidaridad aunque en la práctica en ocasiones en términos de geopolítica no se vea reflejada, pero sí en términos de vibra, de corazón, de acercamiento, cuando tú ves a la gente, o sea, yo acá yo nunca amanecí acá escuchando la hora de Miguel Abes Mejía o de Pedro Infante o de quién sé yo, chingados, ¿no? Y por ejemplo, tú de pronto ves en Colombia que te subes a cualquier taxi Traen la hora de, de Javier Solís. De José José. Y la... te escuchan a ver, "Ah, usted es mexicano." No, déjeme ahorita le busco aquí sí. este en las Mañana es la de Jorge Negrete. Ah, neta. Y te lo ponen y te lo comparten con mucho gusto porque porque para ellos también es eh, forma parte de, de, de, de lo que el Monsiváis de alguna manera decía en, en, en otros momentos que la, la, la novela mexicana había sido nuestro gran formador sentimental del melodrama ese sí. ese apachurramiento del melodrama que si lo trasladamos musicalmente pues son los boleros, es la música ranchera, vernácula, ¿no? Esta esta esta canción del despecho permanente, ¿por qué te fuiste y me dejaste? Sí, en Entonces, muy, muy cabrón. Exacto, ¿no? pero que bueno es es lo que lo que nos habita en, en en la víscera todos y cada uno porque todos estamos construidos de amor y de desamor y de la piel para adentro todos toditos estamos solos entonces es chido reconocernos sí, en ese, ese tránsito. Sí, esa, esa parte pues vital de la lengua, no del lenguaje eso que que todo el tiempo se está moviendo que está cambiando, que está viva pues no Sí, entonces, que es muchas cosas a la vez es un territorio, es una casa, es un hey, vehículo, son un montón, un montón de cosas al arranque del espectáculo de la lengua recta eh, hace eh, hace mucho tiempo con el tránsito de tantas funciones, el espectáculo yo lo fui armando mediante el ensayo y error, si sí, yo tenía un montón de, de material, inicialmente yo me, yo me lancé a la aventura de montar Las vocales malditas de Óscar de la Borbolla me invitaron a un festival de teatro en Mérida, en Venezuela, y entonces yo dije, estaba trabajando y era un material con el que yo trabajaba con los actores con los que les impartía taller de actuación y era un material porque era un recurso para trabajar la lengua, ¿no? La, la pronunciación, uh -huh. la gesticulación, un montón de cosas, la dicción. Y entonces me invitaron, a alguien alguien que estaba, que era mi tallerista me invitó a ese a ese festival me dijo, "Oye, ¿puedes llevar la cosa esa que nos pones de la, de las vocales malditas?" Y ahí me surgió la idea y ya años antes había intentado y lo había hecho en un par de ocasiones, hice un espectáculo como borrador de las vocales malditas después de ese festival lo modifiqué y fui probando un montón de material narrativo porque me parecía de alguna manera como muy eh, re, eh, coercitivo ceñirme solamente a las vocales malditas, entonces hice como un, como un buffet, yo lo veo como un buffet bueno. para pensando en gente que no conoce literatura mexicana o que solo conoce a las grandes plumas de la literatura, Octavio Paz Rulfo, en fin, nuestras grandes plumas reconocibles en en el mundo, y decirles, no, hay otros que están más contemporáneos y que también tienen cosas chidísimas, y entonces eh, fui armando este buffet, que incluso en ocasiones todavía disloco, es decir, según el interlocutor sí. que tengo, si voy a trabajar a dar una función para una universidad, una prepa chavos de secundaria, un convento ya he funciones para convento de este espectáculo para las monjitas Y lo gozan y, y, y lo disfrutan, ¿no? Entonces yo voy alternando el material, esencialmente esto que yo les describí al principio es lo que voy estoy presentando ahora en esta temporada de La Lengua Erecta, ¿no? Estos tres cuentos eh, que además están reforzados o entretejidos y urbanados con, con fragmentos de, de poemas y de canciones, tanto de Real de Catorce, de Jaime López, de pronto aparece un guiño por ahí, al Ricardo Castillo, sí. escritores nuestros, Ricardo Yañez... Por ahí se van filtrando para hacer puentecitos, porque además este es un espectáculo donde la música que aparece en el espectáculo yo la coloco frente al público. ¿Cómo estar aquí ahorita en una emisión de radio? Solo que este es un radio con espectador Como era el radio de los años 50 De la XCW y esas grandes estaciones Donde estaba la orquesta en vivo Yo no tengo barro invitar a la orquesta En ocasiones trabajo con, Para con músicos Para tener música en vivo Les pido un repertorio de canciones de Tintán este De Gavino Palomares, etcétera De una gran cantidad de, de, de cantantes populares nuestros Y vamos silvanando el espectáculo En esta ocasión estoy yo solo en escena Con esto que es la lengua erecta Y entonces estoy operando la música Y de pronto en ocasiones la gente se queda con ganas no, como que se quedó con el coito interruptos de que no alcanzó a llegar al clímax y dice, ¿qué onda? Pues, sácanos otro toro y entonces ahí le sorteo, ¿no? Entonces, ¿Quieren una con con una vocal? ¡Simón! ¿Cuál? A ver, quieren la letra A, ¿no? El cantata Satanás de Óscar de la Borbolla o quieren el hereje rebelde solo con la E en fin, las opciones son así de ese tipo. Y aprovechando Y para para, para no, no desaprovechar el viaje acá A las a quienes nos están escuchando, mi tecla este, Yo no sé si tú tienes como retro retroalimentación de ellos ¿Qué te parece si les regalamos una cortesía para que asistan? Pues sí, pueden caerle acá a la, a, a la rueda ¿no? A Libros y Café La sí. Rueda Y decir, yo bueno antes un mensaje porque si, pues sí pues y, ya lo regalamos todos nos vengan pero claro pero... no lo que puedes hacer es, es esto este que, que la gente que le interese este ahora sí como como todo en la vida como la vida es una tómbola entrarle a la tómbola por la por un pase una cortesía para ir a vernos mañana a las ocho y media entonces pues que, que te escriban me interesa y después tú haces así un sorteo sin mano negra ni mano peluda no a, apelando a la santidad de tu mano este y entonces te comunicas con él y le dicen, mira, tu nombre va a estar a la entrada del Teatro ah, okay. María Teresa sí, para que okay. no tengas que echarte la vuelta la vuelta ¿No hasta acá, acá hasta sí, el barrio no. chino porque capaz que tú ahorita andas por allá en Ucrania, en Irak ve tú a ver una zona de guerra así en, más conflictuada en complicada. Ucrania ni madre en Tonalá, bueno, en algún lugar que está más más este peludo en este momento y entonces que ese sea el mecanismo ¿te parece? y sí. aprovecho lo que te decía este cuando quieras arrebatar el mi micrófono quítamelo porque si no yo no paro no, no, digo, hmm. eh, otra de las cosas Entonces que hay que saber pues para informarle acá a la banda que uh -huh. nos escucha es el costo del boleto, ya ya dijiste a las 8 y media, sí, dura, jueves de marzo. dura aproximadamente 1 hora 20 minutos, 1 hora 15, 1 hora 20 según no, se prende el público. Y la dirección, la dirección del teatro María Teresa es muy céntrica, es la calle de Cruz Verde en el número 121 entre Independencia y Juan Manuel a unas cuantas cuadras de aquí, es decir, quien llega, por ejemplo, de Tren Ligero a la estación aquí del Parque Revolución, pues se baja y a cinco cuadritas, cuatro cuadras caminando, hasta ahí en la pura esquina de Cruz Verde e Independencia, a media cuadrita ahí de donde están los muebles Castillo, al lado está el Teatro María Teresa, porque originalmente ese teatro uh -huh. era del dueño de los muebles Castillo, que ese teatro funcionó hasta hace 50 años atrás, Tiene el nombre María Teresa de la esposa del dueño original de los muebles Castillo. Y estos 50 años fue convertida en una bodega para los muebles de ahí. Eh, un sí, tú pasabas por ahí y tenía el nombre. Exacto, el teatro, pero dentro en realidad era una bodega Ajá. de muebles, ¿no? De los que vendían ahí los muebles Castillo. Entonces lo recuperaron. Ahí esa es la dirección, eh, Cruz Verde 121, entre Independencia y Juan Manuel todos los jueves de marzo, es decir, nos queda el 10, 17, 24 y 31 de marzo a las 8 y media con la lengua erecta. Para después, lo que tú deseas, los precios, el costo de entrada, este es de 200 varos, este la entrada precio pacto ahorita este antes de que se nos vaya a devaluar la moneda con todo este pedo que hay en Ucrania y el ir y venir del petróleo con los rusos y todo aquello. Este, la, le, pero si lo compran en la plataforma Voy al Teatro, uh -huh. pueden comprarlo en preventa ahí oprimen el código preventa y tienen un descuento, creo que de unos 20 varos, que bueno, ya es lo del lo del camión sí. o la del tren ligero para llegar a la función. Entonces, si lo compran con anterioridad en la preventa, hay un descuento. Si lo compran si no lo pudieron comprar o no tienen internet o qué sé yo, pues llegan a la taquilla del teatro que está abierta hora y media antes de de la función, es decir, a las 7 de la noche y compran su boleto que son 200 varos, que equivale más o menos pues como unos cuatro chelas en alguno de esos cantinas parecillos. acá del centro, Varecillos, no no incluye botana, pero pues igual cada no, quien dice unos cacahuates, la, la <ríe> eh, vamos, vamos a escuchar otra rol y luego ya vamos a a, a a regresar para que nos platiques sobre lo que sigue después de este, lo ¿no? del próximo mes, Marichén ah, 420. Ya está. Lo te llevará y ya en el cosmos pasando notar... El de la ausencia Aromas de un ancestral Regonar tus herencias Un viaje que se niega a borrar Dibujos en la arena Marea que se agolpa al tratar De desprender tu huella Recuerdo que se mece al vaivén roja maceta un talento que sugiere un hogar practica dolencias un viaje que se niega a boda dibujos en la arena un que se agolpa al tratar de desprender tu huella Si una tarde de abril si me agita una nueva marea Bajo el sol tenderé el recuerdo de ayer entonces buscaré otra nueva vereda que barandal del peso de la ausencia aroma de un herraje ancestral regonar tus creencias un viaje que se niega a borrar dibujos en la arena marea que se agolpa al tratar de desprender El exceso de tu imagen que provoca me desgaje en un sopor glacial ¿Cómo diluir esa sombra del tu cuello y esa luz que tiene tu mirada? alner de tu Estamos ya en la tercera vuelta del Volantín, digo, el programa se llama El Volantín. Una reza y súbense al Volantín, eh, no, yo, cuando, yo cuando lo había anunciado que vi cómo se llamaba tu programa, me acordé tanto de la infancia, cuando vivía allá en el barrio de la... Bueno, si mi jefa sigue viviendo allá de aquel lado del barrio de la penal, de la calzada para allá, ¿no? O sea, Territorio apache totalmente, bárbaro. <risa> y, y entonces ahí me acuerdo cuando llegaban los güeyes del Volantín, allá por la 70 y 12 de octubre, ¿no? Aquellos territorios y entonces pues cuál pinche motor, los motor éramos los niños, entonces a ver güeyes, una resi y de suben al volantín, eso sí, los que dieron su varito, sí. los que no pues nomás, échenle ganas y háganse para atrás porque se pueden caer criaturas si sí, sí. realmente la, la, la raza que vivió eso, que luego yo anduve buscando imágenes del volantín, de aquellos Ajá. volantines, no pues cero ¿no? Este, en realidad ni siquiera lo consideraban como o el nombre, el volantín, uh -huh, uh -huh. es solamente de acá, es muy local, sí, ¿no? sí. porque le llaman que tío vivo, que carrusel, Carusel, que le... sí. y, y acá es el volantín, ¿no? sí. y luego también traían, algunos volantines traían las sillitas voladoras. ¿no? Sí, Ay. sí, sí, que a más de dos, tres despistados nos llegaron <risa> casi a sacar un ojo, <risa> a ¿no? tomar la, el... la oreja, y le... sí. sí. Pero no. tenemos tanta banda con perfil casi griego, <risa> no medio medio picassiano, así como cubista. Oye, ese güey, ¿por qué tiene la nariz chueca? No, pues un sí. volantinazo, una cita voladora. Sí, no, medio mi también mira acá este Y hasta se me vio el pinche nombre, bueno Van Gogh, ¿no? así, así, así, así un pedazo de oreja. Exacto, ¿sabes? No pues sí el, el, el volantín este es muy chido porque esa es la imagen que tengo yo, el barrio, completamente el barrio ¿no? y, y en sí. aquellos tiempos o eran calles empedradas o, o de tierra, no sí. no, no había pavimiento No, incluso tecla la... La contraposición entre lo que era la diversión para la plebe como nosotros, para la pedacera, en los barrios populares, no del volantín, que no tenía ni motor ni nada, llegaban, lo instalaban, estaban armando la talacha y se quedaba un güey cuidándolo, cobrando, no sé, 10 centavitos de aquellos tiempos de los años 70's y una una reza y se suben al volantín. A cuando surgió, por ejemplo, parques de diversiones como esa la que se llamaba eh, Diversiones Maravillosas y todo eso. Que eso era pues para la clase media que tenía sí, barro sí, para ir a gastar allá. Atracciones el... Dorascos. Sí, to todas esas, ¿no? que ya era bueno hacernos sentir que éramos este estamos entrando a las grandes ligas del primer mundo, sí, de las megalópolis con un parque de diversiones como salían en las películas gringas, ¿no? Sí, sí. Que entonces si ibas, bueno, años después, pues a uno le tocó subirse al, a las fiestas de octubre, ¿no? A las fiestas en la Quepaque, la cuando estaban las fiestas de octubre ahí en el Parque de Agua Azul de Avilia, sí, ¿no? Sí. A ver qué se van a subir al al martinete chino y a los carritos el chocón y todo eso, o sea, la rueda de la fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna aunque uno se cayera y terminara cantando Oaxaca allá arriba en lo alto, ¿no? <risa> Después de haberse jambado unos buñuelos o lo que fuera, porque pues los papás hacían el sacrificio para llevarlo a uno sí, sí, y gastarse es que el domingo. ¿no? Era muy loco, yo me acuerdo que nos poníamos abajo de uno de esos juegos que se llamaba el satélite, <risa> que aparte de dar vueltas giraba el el el, el el el camarote o no sé qué chingos era y... Y se les caía la lana a muchos. Sí, cabrera. como una cápsula que iba girando, <risa> ese, además estar dando vueltas. Y nos no, no, seguía abajo arriesgando el pellejo para agarrar la moneda. Como si fuera bolo de, de, de bautismo. Sí, y... eh, ¡Órale güeyes! Este, sí, no se taranten. Muy, muy loco aquello. Y bueno, este claro, pues platícanos sobre lo que viene a futuro. Digo, esto es todo marzo. ¿no? Esto va a estar, la lengua erecta está todos los jueves de marzo. Y por si fuera poco y alguno dijera... Ay, a poco este espectáculo es el único que sabe ser el Héctor? No necesariamente. Pero eh, el mes de abril le toca el turno al otro espectáculo unipersonal. Yo en los últimos años, bueno, desde que me fui de... De Guadalajara, que me fui de México Pues de alguna manera tuve que inventarme O reinventarme y especializarme En trabajar solo eh, Afortunadamente he tenido invitaciones He trabajado con equipos, con teatro de grupo Tanto en Brasil, formé un grupo eh, Filial de La Cooperacha De la cual formo parte desde hace casi 25 años o más este De hecho actualmente Soy uno de los tres directores Junto con Toño Camacho, que es el director general Y director de La Casa Reforma Junto con Olga Gámez Y entonces, pues, yo me tuve que especializar en, en unipersonales, en monólogos, oh. para... De tener también un este caballitos de batalla y tener la movilidad no este poder viajar y pues trabajar en equipos complicado y cuando estás en otro lugar donde llegas no conoces a la comunidad poco a poco las vas tratando este pues tú tienes que llegar con tu trabajo por delante y bueno lo que yo sé hacer es esto no en repertorio tengo casi ocho trabajos unipersonales en activo ahorita tengo tres eh, el objetivo de estar acá en guadalajara en este en este periodo también es recuperarlos en re, eh, reencanchar después de dos años de pandemia que ha estado durísima donde sí, radico en Ecuador no les digo que vengo acá este eh, eh, porque me extrañaban sino porque los necesito y los extraño y necesito compartir mi trabajo de tantos años en otras latitudes, ¿no? Entonces, como parte de esto, el mes próximo de abril presento otro espectáculo, que es un espectáculo de factura más reciente, La Lengua Erecta la estrené en el año 2013, ya tiene sus batallas, se ha ido transformando, se ha ido perfeccionando en diferentes temporadas, festivales, eh, invitaciones a, a muchas actividades, y eh, hace tres años atrás, antes que iniciara la pandemia, eh, idealicé y Y adapté y, y creé un espectáculo para hacerlo con dos actores, en este caso con un amigo invitado uruguayo que es un extraordinario músico, cantautor que se llama Richie Pimienta, que actualmente está se regresó a Uruguay. Y entonces entre los dos actuábamos eh, Mary Jane 420, recital canábico para lunáticos, que es un viaje por la literatura, cuentos, canciones y poemas, pero sobre el universo de la flor del cáñamo, la cannabis, la marihuana. El tema del espectáculo es la marihuana, y entonces en el cuento, bueno, en, en el espectáculo aparece un cuento eh, de un autor de, de origen francés, pero que radica en México, que se llama Jerónimo de Sade, tiene un cuento chidísimo que se llama El vampiro drogadicto, luego aparece un cuento de Charles Bukowski, que es un posicionamiento de este señor borrachón, este maestro de la pluma... Y de la carencia de, de tacto y de, de, de protocolo. este Y tiene un cuento chidísimo que se llama El Gran Juego de la Hierba. Y es su posicionamiento ante la cannabis. Y cierra el espectáculo un cuento de un autor, brother de nosotros, que es el Zapa, Alejandro Martínez Zapa. Un cuento cotorrísimo que se llama El dance hall del Rasta Anacoreta. Un cuento de que es la historia... De, de este personaje que se convierte en un Rastaman en un pueblito cercano a Tijuana eh, y como cómo crees influenciado por el reggae a raíz de que llega a su casa un changuito que se fugó de un circo que era el circo de lo insólito que andaba de gira ahí puebleando ranchando y se escapa un día y la mamá descubre que solamente los dos güeyes, el changuito que es su mascota y él, se tranquilizan y se la, se, cal, se calman cuando escuchan el reggae y escuchan a Bob Marley cantando "Jamin Jamin" Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. y entonces así crece y se vuelve un rastaman y ya no les cuento más del rasta, del dance hall del rasta anacoreta. ¿Y esto también lo vas a presentar ahí en el teatro? En el teatro María Teresa también todos los jueves de abril excepto el jueves santo que pues hay que respetar la santidad de los días y sobre todo que pues la gente en nuestra perrita tapatía pues se da los días para ir a vacacionar, el que puede y el que no pues se la pasa ahí puebleando encerrado en la casa lavando lavando la ropa que no lavo a lo largo de toda la semana de santas anteriores pues ahí están las invitaciones de héctor caro toda la banda puede caerles ya saben todos los jueves de marzo y todos los jueves de abril, no y pues también en, en abril también pueden comprarlo por medio de... También por la plataforma voyalteatro.com, que es www.voyalteatro.com, ahí pueden entrar, pedir su descuento, también estará costando 200 varos con descuento si le ponen la, la aplicación ahí en preventa, el código preventa, y si no pudieran o no tienen chance o lo que sea, aparezcan en el teatro y lo compran en taquilla, 200 varos que yo sé que a lo mejor para mucha gente decir... ¿Pero cómo 200 pesos? Pues no, que sé, güey, hace un teatro popular y todo. Pues sí, pero gratis el amor y la amistad, pero hay que pagar la pizza. Y, y bueno, le, también el hecho de que estamos en las condiciones de un espacio teatral... ...que es importante en este momento de pandemia, de crisis, apoyarlo con un granito. Es decir, la, la, la presencia del público es fundamental. Primero, porque sin ellos el teatro no existe. Y segundo porque es importante fortalecer los espacios que nos brindan esparcimiento de una manera inteligente, de una manera solidaria, más allá de lo que existe pues de la calzada para acá al poniente y digamos ahí de Américas para allá, al poniente poniente de la ciudad en Burgerlandia, pues donde tienen otros espacios con otras características, puestos esencialmente en el, en el bolsillo del espectador, teatro, galerías y en fin, otros espacios de más comerciales, ¿no? Entonces es importante que vayan, que hagan su esfuerzo, que ahorren y que digan, "Pues este fin de semana en no voy a, a, a tomar unas caguamas, pero voy a ver a Hector Carri y me voy a divertir con un espectáculo provocador, divertido que busca por lo menos mostrarme otra versión un poco más sí, inteligente, es, si no, lo, sí, si exacto, ¿no? Re, relajante, pues que sí. es también muy importante para estos pinches tiempos de que no anda con la pinche cabeza llena de chingaderas, ¿no? Exactamente, de no, de no, de no, de no irnos con la con el estrés mundano no porque el estrés no exista, sino porque también es necesario desintoxicarnos de tanta información realmente en ocasiones terquiversada y malintencionada, ¿no? Para generarnos estrés. Pues sí. inmune inmun Bajar nuestro sistema inmunitario. Pues ya muy está. chido, Héctor. Este, pues nos vamos a despedir. ¿Quieres decir algo más, Carnal? No, Carnal, solo que agradecer la posibilidad de estar en contacto aquí con tu Radio Escuchas, felicitarte por este proyecto chidísimo, cartonero, este, y por la sobre todo por la audacia de resistir en estos tiempos tan oscuros y tenebrosos, donde un libro es un arma cargada de futuro siempre. Sí, siempre es muy importante todos los espacios culturales hechos por la raza, por la banda pues sí. y, y conservarlos y como dices tú, apoyarlos, sí. apoyar el teatro, apoyar los espacios culturales, los centros culturales. La música, la pintura y todas sobre todo todas las iniciativas que tienen una raíz muy sólida. Eh, un empuje muy claro y determinado de la de la sociedad civil de las comunidades de los barrios si sí, sí, este... fíjate que me decía un compa la otra vez que no sólo porque me hablaba de argentina no y me decía no es que no solamente aquí en guanatos o aquí en méxico el pedo de los espacios culturales o sea en todas partes está de, de es. la chingada que la gente que genera que, que crea que, que hace la cultura a partir del arte también uh -huh. este tiene los espacios muy cerrados o sea no sí. no hi hay... Pues muchas políticas culturales que abogen o que sean abonen algo para para, para el teatro o para la cultura en general ¿no? Que permitan de una manera más horizontal acceder a al apoyo del Estado No solo como un mecenas, un beneficiario o un administrador Como lo quiere y lo quiere ver permanentemente el neoliberalismo Como el administrador de los recursos de los grandes empresarios Sino como justamente el incentivador y dínamo de la sociedad civil Para que la sociedad civil también se autogestione, se propulse, construir esos espacios de identidad que permiten además recuperar el espacio público, la ciudad y hacer de las ciudades espacios más vivibles y transitables a cualquier hora del Exacto. día. No solamente para las mujeres, cosa que es, que es realidad en toda América Latina, en todo el mundo hay una violencia extrema contra la mujer, si es un problema de género, si es un problema del patriarcado, no podemos voltear los ojos hacia otro lado, pero también en general, para nuestra infancia, nuestra infancia, nuestros niños, el día de hoy van a ser los adultos. Entonces, si los cobijamos dándoles muchas más opciones, más allá de la que le brinda el entretenimiento de la televisión, ese que parece tan inocente pues yo le he puesto más por la diversión, o sea, porque te, te, te entretiene cualquier cosa que te hace consumir tiempo mientras ocurre o pasa otra gente, otra cosa y diversión implica un acto de reflexión y de inteligencia que te permite espejearte y reconocerte en el otro y divertirte de todos nuestros vicios y carencias. Así es, pues muchas gracias, Héctor y Al contrario, gracias a ustedes y a tus los esperamos. Hasta la próxima semana. Fuimos por un helado y caminamos de la mano y nos miramos bajo un faro No fue un amor de adolescente, no, no, ni mucho menos fue decente La convergencia fue el colcho la antítesis del amor En este caso Llego a su máxima expresión fantasía no fue impulsor de la poesía fue manoseo y excitación la antítesis del amor en este caso llego a su máxima expresión he hablar de distancias he oído hablar de longitud de medidas de peso todas con exactitud pero existe una distancia a tiempo que no se puede determinar ni con la brújula ni el neto ni con el satélite lunar si tu amaste a una mujer y despertaste buscando otro querer Esa es la distancia, el tiempo que no se puede determinar Es como un sendero y detrás de ti se produce un abismo Del otro lado el viejo camino donde tú, tú ya no puedes regresar a tiempo que no se puede determinar ni con la brújula ni el metro, ni con el satélite el chato ese si sí era bueno para el encuentro unazo va Oh, oh, oh.